Bendición es estar juntos compartiendo la lectura de la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Antiguo Testamento. Y yo les invito a que me acompañen a Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio capítulo 25. Dice así la palabra de Dios: Si hubiere pleito entre algunos y acudiren e al tribunal para que los jueces los juzguen, estos Absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito, será el número de azotes. Se podrá dar cuarenta azotes, no más. No sea que, si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a Elia, y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella d i r e a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, No quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: Así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará. Este nombre en Israel, la casa del descalzado. Si algunos riñeren i uno con otro, y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. ni tendrás en tu casa e f a grande y e f a pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, e f a cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia.